Bueno, eh, la Biblioteca Pablo Neruda tiene un horario de 7 y media, 1 y media, de las 14.30 y 6.30 por el momento. Eh, nuestras actividades, bueno, hasta último momento teníamos eh, varios cursos hechos. Hay un curso de vitrofusión en este momento también, los martes y los jueves. Eh, se comparte mucho con los chicos también, eh, se da apoyo escolar. Uh -huh. Tenemos eh, nuestro proyecto de salidas a las eh, instituciones afuera. ...tanto administrativas como diferentes domicilios, panaderías... Eh, llevamos los libros con la con la valija viajera, con valija viajera. sí, uh -huh. sí, sí, nuestro proyecto de valija viajera así que salimos, recorremos las instituciones le llevamos los libros en esta época que por ahí la gente ha dejado de, de venir a las bibliotecas nosotros programamos ah, bueno. de poder llegar a ellos con los libros uh -huh. y poder sacarlos de las estanterías y que pueda promocionar la lectura uh -huh. y eh, siempre el espacio abierto a las escuelas a los estudiantes todo, sí, sí, sí, siempre he programando con las escuelas algo alguna actividad, alguna promoción sí. a la lecturas, yendo a los jardines o ellos viniendo a visitarnos a nosotros, que hemos participado mucho, se les prepara siempre algo especial para sus visitas y poder compartir lo que es eh, lo que es las bibliotecas populares, abierta a toda la comunidad, eh, de que se puedan, los invitamos a que se puedan acercar. Hoy es el Día de las Bibliotecas Populares, así que las bibliotecas se puedan venir a asociar, a ayudar una mano, ¿no es cierto?, y que en estos días donde por ahí es muy difícil para algunas familias poder comprar un libro que es tan caro hoy, eh, para eso está, para eso se invierte en poder tener los libros y poder ser usados. ¿Cómo eh, uno tiene que hacer para hacerse socio? ¿Cuánto es la cuota? Nosotros tenemos una cuota muy baja para los niños de 5 pesos, nomás a modo de colaboración, uh -huh. y también para los adultos son 25 pesos. Así que tienen diferentes días de préstamos con diferentes materiales, eh, pero no somos una biblioteca que no cobra multas, somos abierta a todos y damos siempre la confianza a los que vienen. Uh -huh. eh, ¿En estos días han tenido la posibilidad de incorporar nuevo material? En estos días, no, no, no. no Nosotros, nosotros lo que tenemos es una compra anual Ajá. que vamos a la Feria del Libro se hace una previa encuesta también con los socios traemos más que nada el material que ellos desean que en la biblioteca tenga ah, así que de esa manera vamos trabajando con diferentes socios que se van acercando vamos a tener teniendo nuevas oportunidades eh, ahora con diferentes carreras que tiene la universidad que hemos tenido muchos socios que han tenido eh, la propuesta de que podamos traer diferente material así que así vamos trabajando a medida de lo que el socio quiere esta es eh, la, la particularidad no de una biblioteca popular que va trabajando con conjuntamente con la comunidad totalmente decía sí, sí, a lo que el socio desea y no lo que uno por ahí entre comillas Cree que va a poder, eh, ¿no uh -huh. cierto?, llegar, sino que más que nada lo que el socio quiere para que tenga la biblioteca para que ellos puedan ser usados y pueda salir de la estantería, no, sino un, un material que uno tenga porque a uno le agrada y uh -huh. que no pueda salir y que no sea usado por él por la comunidad. Y respecto del apoyo escolar, eh, ¿para qué edades hay...? En este momento estamos trabajando hasta primer año nomás, ah. eh, no estamos más allá, no nos vamos, pero bueno, más más adelante ya tenemos otros proyectos de poder trabajar con a nivel, eh, más eh, con más cursos y, y universitarios. ¿El niño, la niña o la, la familia que quiera ocupar este espacio, digo, del apoyo escolar, se acerca y consulta? Se acerca, sí, sí, sí, tenemos muchas consultas, ellos vienen, nosotros ya les, les decimos conformamos eh, lo, lo evaluamos y qué es lo que necesita si es un apoyo de, de tema eh, de lectura o alguna matemática o que más es eh, lo que más se da en este momento una lengua así que eh, pero sí apoyamos a las familias para que puedan venir y puedan eh, sentirse cómodos de traer a sus hijos para que nosotros podamos ayudarlos en lo que ellos necesitan